Bulo del misterio, el monstruo del lago Nese. ¿Qué es? Igual no es lo que pensamos, o por lo menos esta investigación viene a demostrarlo. Una investigación que nos va a contar aquí, en Las Rosas Ventos, Amado Martínez. Amado ¿Qué era el monstruo del lagonés según esta investigación? Ay, ay, ay. ¿Qué era el monstruo del lagonés? Bueno, pues, ¿qué es? ¿Qué es? Sería hablar con más propiedad. Porque yo lo he visto. He visto a Nessie. Tengo una chapa y todo que dice yo. He visto a Nessie. He visto el mito. Porque eso es lo que es el monstruo del lagonés. Y es lo que, lo que empezó siendo, ¿no? Aunque al final acabó convirtiéndose en un bonito bulo que acabó dando y alimentando todavía más ese precioso mito. Pero bueno, en el año 565, bueno, esto ya pasaba en muchos lagos, ¿eh? esto de las historias de los monstruos marinos y todo eso, y en el 565 San Columba decía que había salvado a alguien del ataque de un monstruo en ese lago, ¿no? ahí de las garras de ese monstruo marino. Claro que San Columba también presumía... Y otras cosas fantásticas como haber matado a un hombre salvaje solo con el poder de su propia voz. Así que, claro, al testimonio de San Columba tampoco era... No era muy era para... creíble, ¿no? No era muy creíble, ¿vale? No. En el siglo XIX, en 1868... Eh... Había rumores en, en, en los periódicos locales, ¿no? pero estas historias eran como muy comunes. En 1930 hubo también una noticia ¿no? Como, con, con titulares que también recogía más rumores de dos pescadores que decían ¿no? que habían visto un animal produciendo un remolino cerca del de Point. A quien no haya ido al lago Ness, yo estaba este verano decir que es un lago inmenso, muy profundo, pero también oscuro, muy oscuro ¿no? y muy sedimentoso que allí las corrientes marítimas son enormes, que los troncos van y vienen, que cualquier cosa puede hacer remolino. Yo también lo he visto, tengo una fotaca ahí, que si quieres, en esa foto ves al monstruo en lagonés eh, tengo que colgarla en las redes, por cierto, recordármelo. Y eh, luego, en 1932, McDonald afirmó que había visto una criatura similar a la de un cocodrilo remontando el río, y en el 33, para más Henry Hubo una estrategia de marketing espectacular para la época del Inverness Courier, un periódico de allí, que, bueno, pues eh, con la excusa de que una pareja afirmaba que lo había visto y tal, pues empezaron a hacer ahí toda una serie de, de acciones de marketing, empezaron a mandar corresponsales y hasta un circo ofrecía... 20.000 libras de la época, que eso ya era decir, a quien lo encontrara, a quien diera caza a ese, a ese monstruo. Y, y, y estas en... noticias, estas informaciones, estos testimonios son los que luego construyeron la historia. Eh, el monstruo de Lagones, eh, ya existía antes el mito, pero esto lo fortaleció y lo llevó al primer plano de la actualidad. Lo llevó al primer plano de la actualidad, lo llevó a la portada. Del, del, del periódico más importante de la época porque eh, como hubo una descripción en el 33 de Palmer que decía que era un monstruo prehistórico pues ya más o menos el que vamos a hablar el que hizo el bulo propiamente hablando ya sabía cómo tenía que ser ese monstruo de la fotografía ¿no? ay, ay, ay, y aquí es a, las fotos, a las fotos claro, ahí es como llegamos a la primera foto a la primera foto que existe De, de, de ese monstruo que casualmente tenía esas mismas características ¿y cuál es la historia de esta foto? bueno, pues en realidad la historia de Marmaduke Weatherly que era un enviado especial del periódico Daily Mail precisamente en aquella época en la que mandaban corresponsales a Porrillo para explotar toda esta experiencia de marketing y vender periódicos sin parar y él fue allí a hacer unas fotos unas historias y como se vino con las manos vacías, ¿qué pasó? pues que lo despidieron y el hombre pues Se enfadó bastante y decidió vengarse con todas las letras del periódico y lo que hizo fue eh, hacer un montaje, hacer una foto, mandar esa foto que todo el mundo tiene en la mente, que es esa foto de Nessie como si fuera un dinosaurio ¿no? con ese cuello largo, alargado y que fue la que dio origen a, a, a, al bulo. Y que no supimos además hasta 1993 que era totalmente falsa, que, que encima había ido firmada por un seudónimo como, como, como eh, intentando darle más empaque, ¿no? Doctor A. K. Wilson, ¿no? <risa> Para darle más autoridad, cuando en realidad la había hecho Marmaduke Weather, este, sí, sí. este reportero, enfadado con el periódico, pero fue un poco ese bulo el que dio vida durante todas esas décadas hasta el 93 a, a, a ese monstruo del lagones es fotografiado, capturado para toda la eternidad, creo yo, porque es el que sigue inspirando en todas las chapas, todos los llaveros, todos los postes y todo el mentionizing de souvenirs que hay en, en la zona del Lagones, que a mí me sigue pareciendo un mito y una leyenda eh, preciosa. Yo soy de Monforte y también tengo mi monstruo ballenero y muy orgullosa de ser ¿Ah, ballenera. ¿Sí? ¿El monstruo de Monforte cuál es? El de la ballena monfortina. Ah, vale, vale. <risa> y hoy hemos estado hablando aquí de otro, el monstruo del lago Ness, el mito, la leyenda el origen de ese mito y de esa leyenda, en el bulo del misterio con Mado Martínez, ¿Sí, eh, Mado, ¿Sí? muchas gracias gracias, un abrazo